Hace unos cuantos años, no diremos cuántos eso es cosa de mujeres, queda feo, no queda fino decir la edad, pero eso, hace unos cuantos años, nació una personita que tiene un carácter que vaya tela, y se fue a encontrar con otra que, pf, ¿para qué os voy a contar?, Y gracias a, a esa otra personita, que digo que tela, de carácter que tiene, pues se va a grabar un montón de felicitaciones para esa primera personita que hace un montón de años, bueno va, unos cuantos nada más, que abrió los ojos a la vida y ya está ahí lanzamos esas felicitaciones gracias cariño te quiero vais a escuchar un montón de amigos comunes que quieren felicitar a merce a lila extrem a mi media naranja a la persona que continuamente me regaña con un 100% de razón y de acierto y a todos los que me ha acordado de pedirle esto en privado y escondidas, para que sea una sorpresa para ella. Mil millones de gracias. Y a los que no me he acordado, que sé que también lo hubierais hecho. Mil perdones y muchas gracias. Sabéis lo cabeza hueca que soy. Y sabéis que a veces, en fin... ese sí, sí, ya te digo. Memoria de pez tropical. <risas> Cariño, ¿tendremos rollo esta noche? No lo sé. Mmm... El rollo viene ahora. ¡Tira! <risa> Vais a escuchar lo que es simplemente un, un producto que se puede conseguir mediante dos factores. El cariño y el podcasting. Solo quiero hacer una mención especial, porque yo ya lo he podido escuchar todo entero. Y esa mención especial es para mi hijo pequeño, Paul que también está ahí. Quiero que lo escuchéis con atención, porque es un ángel. y Esta cacha sí me puede. Venga, <risa> empieza el audio. Una, dos y... ¡Bah! ¡Cumpleaños ¡Bah! feliz! ¡Cumpleaños ¡Bah! feliz! ¡Te deseamos! ¡Tap, tap ¡Cumpleaños! Gracias. ¡Feliz! ¡Bien! Pero ¿quién le mandará a Rubén Apo Power meterse a grabar audios? Si lo suyo es el Times New Roman de 12 puntos, que lo saca de ahí y ya no sabe hacer nada. Pues ya te digo yo quién ha nacido Un pajarito que le ha dicho… bueno, pajarito, menudo pájaro está hecho el Felipe este, que no se le ocurre nada bueno. Aunque, siendo sinceros, hay que reconocer que todo lo que se le ocurra a este hombre es una genialidad. Pero habrá que echarle la culpa a alguien, y le ha tocado a él. El caso es que me ha chivado que cierta persona cumple añitos, y claro, siendo ella tan buena y tan apañada, que vale más que un potosí, habrá que superar los miedos y las vergüenzas y grabarle una felicitación como Dios manda, que ella se merece eso y más. Así que ahí va, en exclusiva, desde Powerland Tierra para Merche y Lila Xtreme, ¡Muchísimas felicidades! Buenos días, soy Lencio en Twitter Y a petición de Ray vengo a felicitarte tu 25 cumpleaños, que yo creía que eran menos, pero, pero bueno, bueno, hay que llegar a los 25. Cuídamelo mucho, que es el mejor podcaster de toda España. Un besito. merche guapa muchísimas muchísimas muchísimas felicidades sé que es tu cumpleaños y quería mandarte este pequeño audio para felicitarte en tu día y que lo pases muy muy bien junto al enanito gruñón ya sabes tú a quién me refiero verdad vale pues dicho esto te mando un beso muy muy gordo de mi parte y de parte también de maría que lo pases muy bien otra vez y y que seas muy feliz en este tu día de cumpleaños. Un beso muy fuerte. I love the looks of you The love of you The sweet of you The pure of you Como lo prometido es deuda, parte de la familia de Retratos Honor va a darle la felicitación por su cumpleaños a la, a una de las partes de Retratos Honor también, a Merche de mi parte, de Fidel de Shoumeko, felicidades Merche después ahora te va a felicitar Felicidades Merche de Patricia Felicidades Merche de Ana Y ahora me falta la pequeña que tengo que buscarla por la casa porque esto está siendo un aquí te pillo aquí te mato como bien le prometí al organizador de todo esto, a Felipe ¿Le felicitas a Merche su cumpleaños? ¿Qué dice? Felicítale a Merche su cumpleaños Felicidades, Merche Un besito ¿no? Pues esa ha sido Rosalía O sea que en la familia Gallega de Retrato Sonoro Felicita a una parte Medio catalana, medio andaluza De Retrato Sonoro Feliz cumpleaños, Merche Feliz cumpleaños <risa> control Of your world can handle even the heart and soul of you, so love at least a small percent of me do. Hola, meche ¿Cómo estás, mi amor? Soy Henry Washington, tu cubano. Me dejaste aquí plantado en La Habana, a ver si viene a verme. Bueno, meche muchas felicidades. <ríe> ¡Merche! ¡Happy verde estoy yo! ¡Muchos happy verde estoy yo! Y nada, que cumplas muchos más, como se suele decir, y que lo hagas en compañía de la gente que te quiere. ¿Eh? Uno de esos soy yo, ¿vale? Que nada, que estoy encantado de haberte conocido y de haberos conocido, a ti y a Felipe. Y nada, corazón, que cumplas muchos años, que seas muy feliz y, y a ver si nos vemos pronto. ¿Vale? Besitos, besitos, besitos, besitos. ¡Mua! Carmen, soy Johnny García y quería felicitarte en este día tan especial para ti, que que cumplas muchísimos más, que pases un buen día con familias y amigos y, y no dejes de ser esa kryptonita para tu para tu Ray. <ríe> un saludo. Estas no son las mañanitas que cantaba el rey David, pero sí es una felicitación por tu cumpleaños de un amigo proveniente de la Ciudad de México. Felicitaciones. Que este día sea, sino el más bonito de tu vida, pues sí uno de esos días que añores con nostalgia. Que pases un excelente día y que el número de amigos crezca más que el número de velitas a apagar en ese pastel. Y recibe de mi parte un abrazo tan fuerte que te dure para todo el año. Ah, y guárdame una rebanadita de pastel, que aunque sea lo último que haga, algún día me pasaré por España y ese abrazo será personalmente. Felicidades. <música> Hola, Merche, soy el Abraham, que, bueno, nada, que yo llevaba toda la tarde llamándote, pero nada más que sabe saltarme el contestador, y bueno, al principio he pensado yo, pues, estar en el baño, pero claro, saltado ya 27 veces, eso es demasiado caca, así que, no sé, supongo que estará ocupada en algo así más más profundo que eh, sea tu, toda tu concentración, como revisarle el móvil al Felipe, supongo, pero bueno que no te entretengo, canija, que un mmm, feliz cumpleaños, que lo pases muy bien hoy con la gente que te rodee y que cumplan muchos más y, y que siga así con esa sonrisa que tienes bueno, venga, un besito, yo yo nos vemos, dios be bad to you. ¿Te parece que canto mal? Pues tendrías que verme bailar. Un gran abrazo y muchos besos, amiga. La culpa de todo este desatino la tienes de trasto que tienes por casa. Más le vale mimarte vale mucho abajo y le doy colleejas hasta que se me duerme la mano. Bueno, ya sabes que a mí todas estas no se me dan muy bien y no llevo la cuenta, pero ya son un montón de años que nos conocemos. Todos ellos los he disfrutado mucho, así que lo único que puedo hacer es terminar deseándote que cumplas muchos, muchos más y estar yo ahí cerca para poder perpetrar otro audio como este, o peor un besazo muy grande y sé muy, muy, muy feliz, amiga Será que a mí esta canción me recuerda a alguien? A mí, a mí, a mí me recuerda a, a dos alguien. A dos alguien. A, a dos mí otros. también, a dos alguien que son dos pedazos de alguien. Dos pedazos, do, dos grandes pedazos. Dos grandes pedazos dos de, de alguien. alguien. Pues aquí estamos Jesús y Loli recordando recordando con cerveza, con cerveza por supuesto. Sí, por supuesto. Por eso por eso nos acordamos. Por eso nos acordamos, si no no nos acordaríamos. Y estamos aquí reunidos <risa> para celebrar el 25 cumpleaños de nuestra amiga Merche. Merche. Y para darle un mensaje de felicitación, uh -huh. decirle que, que esperamos que cumpla muchos más. Muchísimos más. Que tiene el... toda la vida por delante. Que me gustaría a mí tener 25. tener 25. Con lo que sé. Con lo que <risa> Que siga así de energética, uh -huh. de fuerte, de tía fantástica y, y que lo pase súper bien, que tiene una compañía al lado que es fantástica. ¿Ah, sí? Sí lo es, sí lo es, sí lo es. <risa> Hay un truán. Y un señor. Y un señor. Truán y un señor. Según corresponde. Y mandarle unos besos enormes, enorme enorme desde Carolina al Sur, de uh -huh. nuestra parte, bueno aquí El perro también, lo que pasa es que está un poco roncandillo ahora sí, mismo, está... Pero que él también dice que también El delega a nosotros delega. Y deciros Oye, que cretetitas. Tenemos muchas ganas de veros no, claro, claro. Tenemos muchas ganas de veros otra vez De pasar un día fantástico Y de volver a cantar en la playa sí. Esta canción uh -huh. No descartamos que sea Tanto si vienen ellos aquí O que vayamos lo que suceda antes Lo que suceda Así que sigamos con el lingo. Lingo, lingo, lingo, lingo, lingo, lingo, lingo, lingo, lingo, revolucionario. to do los cumpleaños los cumpleaños como molan los cumpleaños cuando eres joven cuando eres joven molan los huevos claro que si te llevar de fiesta que si te traen regalitos eso sí eso sí que pero ay, amigo cuando cuando ya vas echando cana y los va a venir los vas viendo venir poco a poco se va acercando el día Y dices tú, pero bueno, pero ¿qué he hecho yo con mi vida? Si soy un puto carrozo. <risa> pero bueno, lo importante es disfrutar. Ah, tú no tienes ese problema, tú eres jovencita todavía, ¿no? ¿Cuántos tienes? ¿30? ¿35? Pues no te queda ni nada. A los viejos como yo sí sí que hemos sufrido. Nada, Merche, felicidades. Y el mejor regalo que tienes es estar con el, fie con el fiera ese que tienes al lado. Que lo disfrutéis y que te enganche un buen pedo, que es lo importante. Hasta luego. Por cierto, que yo soy metalgas, por pues si no te habías dado cuenta soy Hola Merche, soy Teresa, Miss Honky y quería desearte un cumpleaños muy, muy feliz y decirte que espero que este año que tienes por delante sea estupendo para ti y que lo sigas llenando de esa alegría y esas ganas de vivir que transmites y contagias. Un beso muy grande. Chao. Hola Merche, soy Mino, más conocido como Minox 2.0 y me echivo un pajarito que es tu cumpleaños, así que desde, desde este pequeño audio te, te mando mis felicitaciones, como se suele decir que cumplas muchos más, y que disfrutes de este día a tope con los tuyos Muchas felicidades, Merche Felicidades, querida amiga Eres una tía grande, muy grande Las redes me brindaron la posibilidad de saber de ti y el destino nos reunió personalmente y pudimos abrazarnos ...siempre cercana a tus amigos... ...pendiente de todo, callada... ...sin querer hacerte notar... ...pero acogedora, tierna, cariñosa... ...solo puedo decir... ...que pases un feliz cumpleaños... ...y que eres un solete... ...un beso muy fuerte desde Córdoba... ...de tu amiga María José Moreno... Ah. de Zaragoza me he dicho hoy no hay nada que me haga más ilusión que poder felicitar a mi Merchuki en este día tan especial así que ahí vamos muchas felicidades Merche espero que pases un día genial que ya se encargará Felipe de que así lo sea y de que sientas muy cerquita a todas las personas que te quieren de verdad y que tanto este como el resto del año sigas disfrutando de las pequeñas y grandes cosas que te vaya deparando la vida a ver si puedo volver a disfrutarte en la distancia corta Todo lo mejor y un besazo muy fuerte. ¡Muac! Hola, hola. ¿Me escuchas bien ahí en el sur? Ya has cumplido uno de tus sueños. Ahora ya por el siguiente. Bien, desde aquí, desde el norte, quiero desearte... Un feliz cumpleaños y ya de paso unas felices fiestas. Estás ahí en el sur sureño. ¿Qué más se puede pedir? Estás con Sureño Man, la voz. Así que el día tiene que ser perfecto. Pásalo muy bien. Recuerdos desde el norte. Hola, soy Marta. No soy madre en Twitter. Y desde aquí quiero felicitarte y que tengas el último cumpleaños del mundo mundial. Que tienes mucha suerte de tener esa persona al lado que, que tienes, que es muy especial. Nada, un besito y a pasarlo bien. ¡Mua! Merche, eh, mira, recibo este audio y no como felicitación, que también, sino como un saludo, un beso y un abrazo enorme. Mira que solo hemos coincidido un par de veces, pero no sé, no sé, tienes algo, eh, tienes carisma. Cuando acudo a, o planeo, e ir a estos sitios, que a estos eventos, podcast, trailers, que tanto nos gustan y nos van, eras una de estas personas que espero con que coincidir, compartir, mesa, y charla, barra y bueno está ahí, bueno. Además, y tú lo sabes muy bien, eres una de esas de las mejores kryptonitas que conozco. Bueno, un beso enorme y a disfrutar de la vida. Cumpleaños nuestra bella Merche, así que bueno, pues no quería dejar pasar la ocasión para enviarte esta audio felicitación y desearte que pases un muy feliz día en compañía de los tuyos y nada, os pues que cumplan muchos más. Un beso. cien. ¿Cómo está? Hola, Lila Streng. Acabamos de reunir el equipo de Dulce Noche para desearte de... un feliz cumpleaños. Que te lo pasen muy bien en compañía de Raihaén y de tus seres queridos como tu hijo. Y <ríe> nada, muchísimas gracias por lo bien que nos trataste hace ¿Cuánto fue? Hace ya dos meses si yo así, ¿no? cuando estuvimos ya, sí. Cuando estuvimos por por Jaén, con, con ese también famoso Ray Jaén. Y, y nada, pues que, que sea un cumpleaños fantástico, que lo celebres como Dios manda. Y, y bueno, es que cualquier día hay que celebrarlo, qué demonios, ¿no? Claro, desde aquí te, desde Almería te mandamos muchos besos y muchos saludos y esperamos veros a los dos pronto. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Sí, Merche, especialmente cuando A través del audio se va percibiendo De a poco a poco el valor de las personas Pero a fuerza de tener Que ser breve, debo decir Que es un honor Tener la oportunidad de desearte lo mejor En la vida, y no solo por tu cumpleaños Sino porque esa vitalidad Que desprendes Contagia no solo a Felipe ni a quienes Tienes cerca, sino que trasciende fronteras Y el mar, y llega hasta Quienes estamos pendientes de tus contenidos Y de todo eso que que tienes para brindarnos. Pásala de lujo al lado de Felipe y de todos los que te aman, que de seguro no son pocos y que muy ciertamente te desean lo mejor que la vida puede dar. Eh, a nombre de mi esposa Magali y el mío, recibe un caluroso y fraternal abrazo desde México. Hola Merche. hola Merche Hola Merche ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? El día de tu cumple El hey, día de tu cumple Y venimos a cantarte Una canción hey, ¿Qué canción le podemos cantar a Merche? A, una de cumpleaños, cumpleaños. Ah, sí, sí. A ver Cumpleaños Black feliz, cumpleaños Black feliz, Black feliz, te deseamos feche, cumpleaños Black feliz, bien, bien. Oye, que sople las velas, ¿no? ¿Le decimos que sople las velas? Sí. ¿Le ayudamos? Sí. A ver cómo suplamos, Venga. Una vez así. casi las apagas las tú. ¡Hala! un besito Merche, muy gordo. Y otro mío. Y otro de mamá. ¡Felicidades, Merche! Y otro. Que pases un gran día. ¡Otra <risa> vez! ¿Otra vez quiere cumpleaños? cumpleaños. Madre mía, pues que vamos a hacer cumpleaños. Muy bien. ¡Cumpleaños! ¡Vámonos a la llave! ¡Vale! ¡He que cantar otra vez! ¿He que otra vez? Pues cantamos otra vez. ¡Una, dos y ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! Bali. Bien. Mm -hmm. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Merche. Happy birthday To you. <ríe> bueno, no soy ni por asomo la sombra de Marilyn, pero lo he intentado. Hola, Merche. Soy Félix, del de podcast La Biblioteca de trantor Y, bueno, en este día del nombre maravilloso, te deseo lo mejor. Que pases un día entrañable, un día feliz, junto al bueno de Felipe. Que lo disfrutéis, al fin y al cabo. Y como decía Sabina, bueno, yo siempre he deseado para mí mantenerme tan joven y tan viejo, aunque pasen los años. Te deseo lo mismo para ti, que sigas para siempre tan joven y tan vieja y que disfrutes este día maravilloso con los tuyos, con Felipe. Disfrutad, un abrazo. Merche, de paso por Argentina te habla Oski y te deseo el mejor de los cumpleaños y que este año que entre sea mejor que todos los pasados juntos un gran abrazo gran saludo otra vez y bueno, esperamos verte muy pronto y que tengas un tiempo fantástico Everyone. En estos momentos que estás viviendo tan maravilloso, también quiero yo agregarme al grupo de felicitaciones que te quieren compartir. Que sigas cumpliendo muchos más, que seas muy feliz y lo sigamos recordando. Un beso. Iñaki y Mari y nada te mandamos este audio para decirte felicidades. felicidades que cumplas muchos años más y que tengas un día estupendo ahí con Felipe que lo paséis todo muy bien y ya sabéis si alguna vez paséis por aquí por Madrid pues dar un toque y nos tomamos unas gordas por ahí donde queráis es eso que sea pronto y si no pues eh, habrá que bajar para allá para pa Andalucía la J-Pod de este año que viene venga un saludo y un abrazo un besito hasta luego. Merche, soy Gabri Ródenas y te deseo que pases un día lo más rockero posible. Un abrazo. Quisiera que mi voz fuera tan fuerte que a veces retumbara la montaña y escuchara y la mente social adormecida las palabras de amor de mi garganta. buscado hacer un regalo, buscando buscándose el arte de, de de Felipe pero no lo ha podido hacer con un pequeño montaje de, de audio pues, Tú sabes que como churri, no hay ninguno, ¿no? Y recuerdo que él me comentaba Esto no lo voy a grabar mucho en orden sino que recordando que decía bueno que él quería hacerte un regalo especial y yo le comenté eso, ¿no? Que con, con, así con... sin alevosía ni atrevimiento, sino diciéndolo claro, ¿no? de, que yo creo que, que los dos tienen el regalo de cada uno ¿no? y por eso quizá nada más falta poner un lacito, ponerle, ponerle un lacito a Felipe y cuando sea el cumpleaños de Felipe pues, ya tú, es el que te un lacito a ti al revés, ¿no? como ustedes quieran hacerlo y, y yo creo que eso que, independientemente de las cosas que el, el regalo son los dos para mí lo son y, y bueno, estos audios al final son así de cosas que a ti no te gustarían de decirste ahí mira qué buena eres y el cariño que uno siente por ustedes dos y todas esas cosas no, así, lo que vaya surgiendo ya que uno ha hecho pues, el desastre de siempre pues, lo que había enviado y supuestamente pues ya felipe malreñido ¿no? las confianza en eso y bueno, felipe raja en entonces cosas como, como lo llamamos al final ¿no? Pero bueno, lo importante es que es tu cumple, estamos en unas semanas, unos tiempos de hastío, porque nos pilla con las elecciones en España, y, y la verdad que, que a mí hasta me pone, como ponían los audios, que sea más el día de reflexión, pues se ya el cumple de, de una amiga, ¿no? Si algo te va dejando el podcasting, eh... uy, si no me he puesto decirlo, ¿no? Como se si supera decirlo, más o menos pero ya digo, si algo me ha dejado los podcasts es al final los amigos que va dejando que va teniendo y dejando uno por el camino eh, a veces hasta sin querer los vas dejando ¿no? y, y eso es la parte más chunga pero bueno también están los, los que están y, pero siempre en el fondo también muchos quedan ¿no? y, y eso, yo creo eso como, como hemos hablado veces, ¿no? Y, y no aprovechar este audio mensaje para, para otras cosas ¿no? que, mmm, Dentro de pero de vamos a decirlo así y claro, ¿no? es de que tenemos en todos lados pues yo creo que aquí siempre hay personas al final siguen habiendo personas ¿no? pocas quita pero así, ¿no? y, yo creo que esas son, una de esas son eres tú y, y eres Felipe, pero ¿no? y, y lo tienes sin habernos conocido en persona la verdad que que nos falta eso, no yo como le digo a Felipe, yo estoy en África, geográficamente y me es más difícil para estar ahí en en las Autapod y todo esto y, pero bueno, ahora mismo no necesitamos ni eso ¿no? ni, ni para decirte que, pues, que ya me estoy pegando el rollo de que siendo en época electoral que estamos, que no es culpa tuya pero digo que prefiero que esa jornada de reflexión pues sea tu cumple y si Felipe y tú tuvieran un partido que me gustaría más, que sería más el jodemos porque yo creo que los dos son un síntoma, de dicho que con el cariño y el respeto de que se dedican en el buen rollo a joder y a no joder a los demás ¿no? cosa que a mucha gente lo más que le gusta es eso, ¿no? por vidas vacías por, por vidas por carencia de joder precisamente, en muchos casos y yo creo más en ese mundo, ¿no? que hace falta más joder y joder menos a los demás Pues sin querer ya digo, enrollarme más y todas esas cosas, porque después ya te digo que, que esto no sé si llaman una felicitación y todas esas cosas que que yo votaría por el partido, si ustedes el otro en eso, si fuera un partido y no vamos a decir la otra palabra. Con otra cosa que ya no queremos ni oír más en estos días, de lo políticamente correcto e incorrecto, esa palabra que estaría ahí metida en eso, ¿no? en la jodida política que que el amor sigue, pues, sigue siendo el regalo de ustedes y que lo más importante son ustedes dos aunque esto es una felicitación de cumpleaños pero, que se sigan teniendo el, el regalo que se tienen y, y los demás pues simplemente ser espectadores y, y compartir los ratitos que se pueden compartir con ustedes que tampoco vaya que no hay que estar quitándoles tiempo y tampoco como tiempo que quedará para cuando se acuerde de mí Felipe en la edición ¿no? y el creador de, de de este montaje sonoro que ya verás que va a quedar como siempre del carajo y, y eso y se estará cagando en mí después por enrollarme más es lo que tiene, pero no es de mente, pero, pero ahí estamos que que, que que pararé de enrollarme y existe eso que, que no quererte felicitar con lo típico de vengan felicidades y cumplir porque tú no eres una persona para para cumplir con ella casi felipe me ha dicho pues mira pues no digas nada y entonces pues ni he podido hablar contigo en en las redes sociales ni nada porque sabes cuando Ray se pone así pues, que no quería que hubiera sospechas ninguna de que tú te enteraras de que esto se estuviera haciendo ¿no? y ya estoy haciendo yo ya no hago el spoiler sino esto ya saldrá en el montaje final ¿no? con eso pues, bueno. También que te he visto en el tele, que eres algo frikiana, pues también va a tocar la semana de Star Wars, así que vamos a verlo por esa parte friki, ¿no? Y por supuesto, aprovechando eso, que, que la fuerza te acompañe a ti, Merche, y a Felipe, siempre, y sobre todo ahora a ti en tu cumple, ¿no? Que, que sigas cumpliendo, cumpliendo muchos más, y, y que nada, y que por supuesto siga siendo lo que me has demostrado este tiempo que eres una personita grande y no lo digo por cumplir ni porque quede grabado en este podcast en este audio relato tabernero que te ha creado y este regalo especial que busca ese grande Felipe que que tiene pues eso la grandeza que tú tienes así para que ya parezcas así más eh sube bandi yo que sé por qué dije eso yo que que sé bueno pues muchos besos y, y que lo pases genial, que es lo más importante y, y, eso, ¿no? y que, que, bueno, que ya ya pondré algún sonido o alguna música o algo ahí Felipe para poder mejorar esto porque si no y yo creo que, que también ese regalo que yo intenté que Felipe lo, lo ha conseguido contigo no Está una, una frase de Ramón III que dice ahí claro ¿no? que, que esa podría volver para ti perfectamente para esa y esa interna y externa de los ojos dos ¿no? buscar la belleza es la única protesta en esta que era su mundo gracias por decirte lo ¿eh? y gracias por ser tú y Hola, soy José Antonio Castaño Jastita en Twitter y este mensaje está dedicado exclusivamente a Merche. Merche, muchas felicidades, guapa. Desde Sedilla se te aprecia y mucho. Y además tengo aquí a una persona que te quiere saludar. Hola, Merche, guapa, muchas felicidades. Eh, todavía no nos conocemos personalmente, pero espero que nos conozcamos muy pronto. Que pases un día fantástico y un abrazo muy fuerte para ti y, por supuesto, también para Felipe. ¡Adiós! Hola, Merche, guapa, soy Puri Starly. Te deseo un feliz cumpleaños Y que te lo pases súper, súper, súper, súper, súper bien. Un beso. Merche. Me han dicho que hoy es tu cumpleaños. Así que aprovecho para enviarte un abrazo muy, muy grande. Disculparás la voz, que estoy un poquito resfriada. Pero bueno, eso que no sea impedimento para enviarte muy buenos deseos, que lo pases muy, muy bien, que estés rodeada de cosas buenas y que este ciclo que comienza realmente esté lleno de cosas para recordar con una sonrisa, que haya momentos para reír, que haya momentos para estar en paz, que haya momentos para disfrutar en todos los sentidos. Ya nos veremos muy pronto, o eso espero. Te mando un abrazo muy grande y feliz cumpleaños. Que me ha dicho aquí un colega tuyo que va a ser tu cumpleaños. Y entonces te quería felicitar. Eh, quería haber hecho algo más más chulo, más, más arreglado. No me pillas como siempre, a mata caballo de arriba para abajo. Y, y nada, esto es lo que te han podido enviar de momento. Que, que mira, que feliz cumpleaños. Que Merche, tú eres lo más grande, lo más grande que ha salido de Cataluña y se ha ido a Jaén están, vamos, Cataluña está llorando tu perrita. Creo que han hecho carteles de Jaén en roba y todo. Y que, que eres impresionante, que eres, vamos, una maravilla de persona. Eres buena, buena, buena, rebuena buena. Vamos, eres, eres única. Eres única, más única que un político enrao, vamos. Y, y que nada, que, que tú no cumples años ya, que cumples sueños. ...que eres, vamos, una maravilla de persona... ...que vas hace mejor persona a los demás... ...y... ...y te lo digo así, con acento andaluz de salobreña... ...porque... ...porque... ...sé que te vas a ir a vivir dentro de poco para allá... ...y, y porque todo es suena mejor... ...así que... ...feliz cumpleaños... ...que sigas cumpliendo muchísimos, muchísimos años más... ...que sigas disfrutando... ...y haciendo felices a los que están a tu lado... ...especialmente... ...a la cosa con pata esa que tienes por ahí al lado... ...y... ...y que un besico, bien grande y... ...y que te traigan muchas cosas por tu cumpleaños... ...mucha salud, y mucho buen rollo... ...y... ...y, y mucho buen follar también si es posible... ...venga... ...que... ...que feliz cumpleaños... ahorita para felicitarte el día de tu cumple, aquí espero que que se que se escuche bien, estoy conduciendo yo solito de viaje, de regreso y cuando no pongo podcast, pues pongo música clásica que puede ser que es lo que se diga ahora, eh, repito, muchísimas felicidades, unos cuantos besos y un fuerte abrazo espero, deseo y estoy convencido de que te lo vas a pasar fenomenal además tienes al lado un loco, esto que no lo edite, el loco este, que no lo edite, porque te tengo que preditar también porque ha reconducido un poco la forma de ser de este, de este hombre, ya sabes a quién me refiero al amigo Felipe le has quitado ese disfraz que él voluntariamente se ponía para tocar las narices pero si él sabe tocar análisis y disfraz que se pensaba que le iba a ir bien así o que cubría una satisfacción interna quien porras lo único que hacían era acá bueno espero que continúes a lado disfrutando en el día de hoy que es el día de todoásticado y ojo que acá siempre siempreía al monte vigilía lo bien un fuerte abrazo para Felipe y un beso muy fuerte para ti que lo paséis bien desde aquí quiero mandar un besazo a Merchel y la estren por su cumpleaños solo desearte lo mejor y nada, que espero que un día nos podamos conocer en persona soy hablar Ruiz Grau un besazo tarde pero un siempre llega. Feliz cumpleaños Merche, un abrazo muy fuerte de un amañeciero de pro que sabes que te quiere y que además aquí estamos esperando a que vengáis porque todavía nos quedan muchísimas cervezas pendientes. Feliz, muy feliz, muy divertido y muy amañeciero y podcastero cumpleaños. Hola, Merche. Soy Juan Ortiz, cordel Me ha chivado un pajarito que estás de cumpleaños, así que me voy a servir una copita. Chin, chin. Qué rico está esto, luego me lo acabo. Pues nada, que un beso muy grande, que cumplas muchos más y que nos abrazamos el año que viene de nuevo en Málaga. Chao to never felicidades Merche, Uf, un beso fuerte Merche que te I love you mucho desde la distancia que nos separa físicamente porque ya sabes que en mi corazón y en mi mente tienes guardado un rinconcito y esos lugares son de constante reencuentro y no existen las distancias que muchísimas felicidades muchísimos besos, muchísimos abrazos y muchísimo de todo eh, menos dinero que no hay, que si lo hubiera que también en que te queremos mucho, que muchos besos y que disfrutes muchísimo del día. Un besazo para los dos. Hola Merche, soy Fermín, ese amigo que siempre está criticando a tu señor marido, pero a ti te deseo un gran día y que sabes que Raíce Porsche ese día muy bien. Un gustazo haberte conocido en la Campus Mac y sobre todo el día que vinisteis a verme aquí a Torre Vieja y de verdad te deseo un feliz día y que Raí no te lo tropee, sabes que es muy destropear de esas cosas. Suerte Hola Merche, aquí Bob, Bob Estropajo, nada que me ha comentado un pajarito de Twitter que hoy es tu cumpleaños y bueno, pues eh, vaya por delante mi felicitación en este 19 de diciembre, que lo pases muy muy muy muy muy bien y que disfrutes del día, ¿vale? Venga, un abrazote, besote, chao. I sempre jo. Anys i anys, per molts anys, a la una per molts anys. Jovid durvid dur, Què és el cumple de Bertxoquí? Re, molt per molts anys, moltes felicitats. Estic molt contenta de que tinguis al costat un senyor com el que tens que et fa muntatges. Tot i que se molt dolenta fer missatges en els contestadors i parlant jo sola. I imagines ben un fosca Podcast, o com has de dir que... <ríe> estic aquí jo parlant sola, és fantàstic. Re, que em deus unes instruccions de maquillatge per Skype i que torno a dir que estic molt contenta que estiguis així de guapa i amb aquest brillo de piel. Tu ja m'entens. Muchísimas felicidades, mamá, que te conozco, no te pongas a llorar, que ya, seguro que ya estás llorando. Pues eso, un beso muy grande y que tengo muchas ganas de verte. Te quiero muchísimo, mamá. Happy, Happy, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, birthday, happy, birthday happy, birthday happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. And many more. Ow! Que cosa chai? 9 de diciembre de 2015 gracias, gracias y más gracias a todos los que os habéis acordado o os habéis apuntado para felicitarme en mi cumpleaños a todos aquellos que habéis grabado el audio a los que me han felicitado fuera de esto o porque no les ha dado tiempo o porque no les apetecía es igual gracias y mil gracias a todos va a ser una cosa una joya que voy a tener para el resto de los años poder escucharlo gracias de verdad de todo corazón os quiero a todos